La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. Nuestro compañero corresponsal en Europa, Jorge López Ave de el diario digital Insurgente, además nos acercó la novedad de alguna manera de cosas que están pasando en el País Vasco, en Euskalerria, con movimientos políticos, posicionamientos, nuevos espacios que surgen en, dentro de lo que eh, históricamente hemos conocido como la izquierda vasca, la izquierda abertzale, independentista, el surgimiento de una organización de eh, denominada Consejo Socialista de Euskalerria con definiciones y posicionamientos muy interesantes en estos tiempos que queremos comenzar a conocer y aproximarnos a ese camino que están recorriendo fundamental, fundamentalmente jóvenes de, del País Vasco. Así que tenemos en línea a Ander Goyache, si lo estoy pronunciando bien, que está en Pamplona, en Navarra, eh, en contacto con Radio Centenario por primera vez. Ander, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Bueno, vamos a estar conversando contigo con Ángeles también, eh, compañera de la conducción de, de este programa. Y bueno, vos sos médico, ¿verdad? Me contabas hace unos minutos por interno que trabajás como médico en el Hospital de Navarra. ubicarnos un poquito, eh, tanto a Navarra como a Pamplona, en la, en la geografía de lo que es Euskal Herria. Vale, bueno... Eh... Supongo que, bueno, primero un saludo ¿no? a todas las compañeras y compañeros de Uruguay que nos escuchan. Eh, supongo que, bueno, será conocida Euskal Herria, ¿no?, entre los sí. uruguayos, porque sí. hay ¿no? diferentes cosas que nos unen, ¿no? Bueno, pero más allá de eso, bueno, ya sabéis que Euskal Herria es eh, una nación ¿no? constituida por siete provincias, que tres están en la en lo que es hoy en día el Estado francés, eh, las otras cuatro en el Estado español, Eh, una de ellas es eh, Navarra o Nafarroa en euskera, ¿no? Que es el, el idioma de aquí de de Euskalerria y precisamente pues la capital, ¿no? De, de Nafarroa es Iruña donde donde yo trabajo exactamente, pues como bien os dicho en el hospital, ¿no? uh -huh. eh, y nada, ¿no? Pues en eh, Iruña es la capital, ¿no? política de de Euskalerria, ese es un poco no un resumen así, ¿no? del de, sí, de sí, mapa. Sí, sí, es muy simple. Sí, sí, claro, <risas> claramente. Eh, bien Ander y nosotros por supuesto en los contactos previos que hicimos te, te decíamos de la historia de esta radio de nuestra admiración histórica también eh, por la lucha del pueblo vasco de la independencia pero también por sus organizaciones con un horizonte podríamos decir de izquierda revolucionario, socialista y sabemos que en estos años han ido eh, surgiendo como también hemos vivido aquí en América Latina cambios en, en muchos posicionamientos dentro de ese espacio independentista digamos además de que las dinámicas de cambios de nombres y de organizaciones muchas veces eran impuestas por la persecución verdad eh, política mm -hmm. rep represiva del estado español también mm -hmm. se han dado eh, posicionamientos cambios un poco en las en las posturas este, muchas veces de organizaciones no así es bueno en eh... Podríamos resumir, ¿no?, que en Euskal herría pues vamos a decir, a finales de, de la primera década de los 2000, ¿no?, allá por uh -huh. el 2010, culmina no o termina, pues lo que fue el, el anterior, ¿no?, ciclo político aquí de lucha de clases, eh, bueno, en el que, o que pivotó, ¿no?, sobre todo en, bueno, sus décadas más más importantes en torno al momento de liberación nacional vasco, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, este ciclo se cierra, ¿no?, con la disolución de... De, de eta y la verdad es que bueno abre no pues eh, yo que sé pues un espacio eh, en el que bueno por un lado se dan pues eh, el desarrollo ¿no? de pues vamos a decirlo así de lo que es hoy en día eu buscar dería bildu orada o el producto no más degenerado de lo que fue antes ante pues bueno anteriormente el lmnv pero a la vez no se abre eh, un, un espacio unos tiempos pues que bueno nosotros tenemos eh, cuando damos esta explicación, pues solemos marcar como dos puntos de inflexión, ¿no? Mm. Por un lado, eh, estaría, ¿no?, el contexto, eh, vamos a decirlo así, ¿no?, coyuntural mundial, ¿no?, eh, caracterizado principalmente por la crisis eh, económica que, pues bueno, pues se precipita, sobre todo a partir del año 2008, ¿no?, Eh, en el que pues, sobre todo se da aquí pues eh, una pérdida ¿no? de un horizonte vamos a decirlo así de, de bueno de unas condiciones de, de vida de calidad etcétera o por lo menos eh, un, una de desaparición progresiva de lo que era el estado de bienestar aquí en, en europa ¿no? y por lo tanto un proceso de empobrecimiento y proletarización de sobre todas las generaciones más jóvenes eh, y por otro lado no pues eh, un momento de crisis eh, política organizativa en lo que bueno acabó siendo el movimiento popular o el espacio que dejó no el movimiento de liberación nacional vasco eh, esos dos elementos no por un lado pues eh, ese empobrecimiento de, de los sectores más juveniles de la clase trabajadora que se venía dando en los años pues eh, de la década del 2010 y por otro lado pues el vacío estratégico ¿no? que dejó eh, el fin del ciclo político anterior pues fueron vamos a decirlo así eh, los dos elementos ¿no? que que bueno provocaron, ¿no? la aparición de lo que hoy en día somos nosotros, ¿no? el movimiento socialista, ¿no? Eh y Euskarriko Socialista, el Consejo Socialista de Euskarri, ¿no? como pues eh, última última forma organizativa, ¿no? Mm. Eso sería un poco, yo creo que el resumen. Claro. Eh, nosotros veíamos, y que, la verdad que el contacto, te cuento, con directo, con amigos del pueblo vasco que tenemos anualmente, uh -huh. y que está Ángeles con, con nosotros, eh, yo te recordaba cuando los contactos previos, aquello que vivimos en torno al Hospital Filtro en agosto del año sí. 94, el contacto sí, sí, que sí. tenemos anualmente es cuando vienen jóvenes brigadistas vascos cada año en uh -huh. agosto a participar uh -huh. de, de los actos y las movilizaciones de de recordación de, de aquellos de, de, hechos, de, hechos sí. uh -huh. de lo que era la organización internacional que ahora no me acuerdo el nombre que siempre asca se... Pena, Exactamente, Ascapena de los jóvenes uh -huh. y bueno, y veíamos en general, hemos visto un poco se puede decir en diálogo con ellos una en eh, visión crítica de lo que ha pasado con esas organizaciones en eh, uh -huh. que cuál es la lectura que hacen ustedes como organización como este consejo socialista de lo que ha pasado con digamos con lo no sé si llamarlo lo, lo, lo mayoritario de aquel movimiento que ha tenido crecimientos en votos y ha llegado a a responsabilidades institucionales, ¿no, Ander? ¿Qué, qué diagnóstico podés resumirnos de lo que ha pasado con el movimiento Aberchalli en general antes de ir a lo de ustedes, ¿no? Bien, eh, bueno, podríamos no diferenciar un poco como dos aspectos. Por un lado estaría... Eh, bueno, el analizar pues qué es lo que ha ocurrido con lo que es el sector, ¿no? O es decirlo así, que se ascribió a posiciones más posibilistas y reformistas, ¿no? Que hoy engloba Euskal Herria Bildu. Que, bueno pues ha llevado a cabo pues un proceso de integración ¿no? en, en lo que es hoy en día pues el estado ¿no? y en sus instituciones y un viraje vamos a decirlo así hacia posiciones más centristas ¿no? llegando en este momento pues bueno pues a plantear una agenda pol eh, política por ejemplo que eh, pues bueno eh, directamente eh, está vinculada con con los empresarios aquí por ejemplo en el estado español y en eus buscar herría pues, eh, bueno se ha convertido en, en un, un apoyo fundamental de lo que es el, el psoe ¿no? el partido socialdemócrata Obrero español uh -huh. eh, y ha asumido no pues todas las políticas antiproletarias que se están ejecutando hoy en día ¿no? y que están marcando un poco pues eh, la verdad que, que nuestros días eh, y me refiero no pues a toda la política de en torno a la escalada bélica que se está fomentando de de la Unión Europea, eh, todo tipo de leyes, ¿no? Pues eh, en torno al control social, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues eso sería, ¿no? Un poco pues eh, lo, que es el, lo que es el camino, ¿no? Que ha llevado Escalerri a Bildu como eh, a la más reformista de lo que ha quedado, ¿no? Del ciclo político anterior. Y por otro lado, ¿no? En lo que era el movimiento popular, ¿no? Una serie de, de bueno, espacio donde había diferentes organizaciones, eh, entre ellas, pues, podíamos hablar de Ascapena, ¿no? Una organización, pues que en su día tuvo mucha fuerza, que hoy en sigue existiendo y que por ejemplo nosotros pues compartimos pues diferentes espacios ¿no? como por uh -huh. ejemplo la, pues la plataforma que tenemos aquí en torno a palestina con, con ellos había también otras organizaciones y espacios como eran los gasteches o los centros juveniles no ocupados eh, las asambleas juveniles eh, la propia y casa de garcha como organización estudiantil que era pues eran las organizaciones o los espacios que sobre todo por eh, donde confluían sobre todo las generaciones más jóvenes allí se dio sobre todo un, un proceso en primer en un primer momento un proceso de reflexión teó no hay un proceso de críticas sobre lo que fue estratégicamente pues el movimiento de liberación nacional vasco y sus y sus principales límites estratégicos nosotros pues bueno así también en resumen no podríamos hablar de, de dos por un lado el, el interclasismo ¿no? como, eh, como bueno pues eh, partiendo ¿no? de, de la estrategia interclasista no de Eh, bueno, que eh, aglutinaba ¿no? a las clases trabajadoras con fracciones también de, de la burguesía en torno a un planteamiento estratégico ¿no? de, de independencia eh, que bueno suponía unos límites claros a nivel estratégico para la clase trabajadora y que han sido no un poco lo que, los que igual anda han dejado abierta no la puerta ¿no? a este tipo de, de generaciones más reformistas e institucionalistas eh, y por otro lado, ¿no? también podríamos criticar eh, la cuestión del etapismo ¿no? que también eh, ha sido una especie de eh, bueno, ha sido uno de los y eh, de los puntos más importantes ¿no? de la estrategia de, de los movimientos de liberación nacional que más o menos se redduccía ¿no? en constituir primero pues una fuerza política para conseguir eh, una especie de forma nacional propia ¿no? en mm. forma de independencia o de, de revolución nacional para luego en un segundo momento pues eh, abordar la cuestión de la revolución eh, social o la revolución socialista eh, o la construcción del estado socialista ¿no? nosotros en ese sentido creemos que esos dos elementos hay que superarlos que hay que apostar ¿no? por eh, pues bueno pues organizar y constituir a lo que es la clase trabajadora en un sujeto político independiente independiente de todo bueno, de toda la influencia de la burguesía de todos sus partidos de los partidos de reforma y bueno pues eh, eh, reivindicar también no eh, lo que es el, la consecución del derecho de tu terminación para os gallerría y la libertad para oscalría dentro del programa socialista ¿no? y lo que es la construcción del socialismo que implica no pues la eh, pues una lucha que se tiene que dar en Euskal pero que tiene que ir eh, obligatoriamente, ¿no?, hoy en día, eh, pues también eh, vinculada y organizada, pues más allá de nuestro territorio, ¿no?, en, nosotros plantemos eh, mínimo a nivel europeo, ¿no?, incluso también a nivel internacional, ¿no?, eso es un poco mm. la, la reflexión, ¿no?, sobre qué es lo que ha ocurrido en los diferentes espacios, un poco en Euskal ¿no?, en los últimos mm. años. Es, hola eh, buen día mirando Buenas. imágenes fotos que hemos visto allí de las actividades de ustedes eh, llama uh -huh. la atención y entusiasma mucho ver la cantidad de jóvenes son muchísimos jóvenes que responden a estado a estos llamados y en algunas de las cosas que ustedes plantean en unas cuantas uno se siente uh -huh. muy identificado con problemas de américa latina también no uh -huh. denuncian el papel de los empresarios que explotan a los trabajadores denuncian los medios de comunicación de la oligarquía. Acá es un tema que nos duele en el alma. Palos de la policía, condenas de los jueces, nos han robado literalmente nuestras armas, dijeron en un discurso allí en este encuentro, y era en referencia a la integración de las cúpulas sindicales en el aparato estatal y la sustitución del socialismo por reformismos de todo tipo. Y ahí nosotros también, desde nuestra zona del mundo podemos dar ejemplos, ¿no?, que uno vive y sufre, pero además hicieron hincapié en que la única alternativa viable pasa por reconstruir todo lo que nos han quitado y se te viene a nosotros, se nos viene encima una consigna que ha surgido en Uruguay que es reconstruir la izquierda, entonces, ¿cómo quedamos muy cerca en cuanto a las necesidades y en cuanto a las respuestas que hay que dar, no?, Sí, bueno, es una reflexión de yo creo que bastante evidente, ¿no? Yo creo que bueno, eh, cada vez eh, pues está siendo más evidente que lo que es la coyuntura eh, mundial cada vez es más eh, homogénea, ¿no? Y las problemáticas que se abren aquí en Oscarería, pues eh, se dan igualmente, ¿no? Eh, pues en otros lugares, incluyendo, ¿no? Pues en allá por Uruguay, ¿no? Pasando pasando el charco. ¿Sí? Eh esto pues a nosotros nos nos obliga a hacer una serie de reflexiones políticas, ¿no? Por un lado, pues, pues bueno, que es necesario, ¿no?, pues, eh, articular una fuerza eh, igual a lo que hoy en día, pues, o lo que hasta ahora han sido, ¿no?, pues, los principales eh, eh, centros políticos, ¿no?, de la burguesía, que son los, las naciones y, sobre todo, los estados, pero que más allá de eso también, pues, a nivel supraestatal, que es hoy en día, ¿no?, donde se marcan un poco las, las políticas fundamentales, pues, que es necesario articular, pues, una fuerza eh, proletaria, ¿no?, o una... Eh, hay que articular ¿no? a la clase trabajadora como organización no internacional o como clase internacional eso para nosotros es una premisa ¿no? de la de la que partimos y evidentemente yo creo que las reflexiones políticas no y las diferentes experiencias del reformismo pues también se tienen su Su parecido, ¿no? Tanto aquí en Euskara y en Europa como eh, en el resto del mundo, incluyendo desde luego también a vosotros, ¿no? Eh, en ese sentido, y ya que has mencionado, eh, hacer igual un poco hincapié, ¿no? En, en toda esta cuestión de de, bueno, pues el carácter juvenil, ¿no?, que tiene nuestro movimiento sí. y un poco explicar las razones, ¿no?, porque evidentemente, ¿no?, tú o cualquier oyente, ¿no?, que ahora ponga en Google, ¿no?, EHKS, que es un poco eh, como nos puede encontrar, pues cualquier eh, foto que vea verá que la mayor parte de, de la gente que conforma el movimiento socialista, ¿no?, eh, hoy en día es joven. Y eso yo creo que eh, es consecuencia de lo dicho, ¿no?, de la crisis capitalista y de las consecuencias que está teniendo eh, desde luego aquí a nivel europeo, ¿no?, donde los estados de bienestar pues se están desmantelando, las condiciones que han existido aquí para las clases medias pues ya eh, no se están eh, planteando como posibles, ¿no?, para las nuevas generaciones y esto está implicando, ¿no?, pues que, eh, bueno, pues que la opción de eh, la construcción del socialismo, de, la, de una sociedad comunista, pues sean más vigentes que nunca, ¿no?, uh -huh. Sí, Ander, vos planteas hay que decir y recordar que, que estamos en un primer encuentro, en una primera aproximación a esta experiencia que nos interesa mucho uh -huh. y que nos parece que aporta al panorama de la, del debate de la izquierda a nivel internacional y europea en particular, uh -huh. digo por por los tiempos para profundizar estos temas, pero uh -huh. ustedes colocan en el centro, lo decía hablando ahora con Ángeles, esto de la clase trabajadora, del proletariado, que son uh -huh. categorías que, que se empiezan, que se ponen en cuestión ahora desde hace un buen tiempo en la izquierda desde distintos enfoques hasta la propia el propio cuestionamiento a si sigue habiendo proletariado o cuánto va a ir cambiando eso en el peso de, de, de ser sujeto histórico de los cambios, de que los trabajos van a ir cambiando, ¿verdad? La, las realidades de trabajadores como tal van a ir cambiando con los avances tecnológicos. Eh, ¿Ustedes se cuestionan eso? ¿Entienden que hay algo por, por ajustar en ese sentido? ¿O siendo debe seguir siendo el centro de esa concepción del proletariado? Sí, para nosotros eso es una cuestión un punto de partida esencial, ¿no? Es uh -huh. decir, en eh, su concepto, es decir, el sistema capitalista como forma, ¿no? de dominación mundial, ¿no? Es eh, pues hoy en día el, el modo de producción que, que domina el mundo más allá, o sea, más aún, ¿no?, en estos uh -huh. tiempos de globalización, eh no dejan de, de bueno de poner en evidencia pues las principales contradicciones que hay hoy en día en la sociedad, ¿no? Y la, la principal desde luego es la subordinación eh, política y económica que sufre pues la mayor parte eh, de, de la sociedad que está obligada, ¿no? a trabajar para poder sobrevivir frente a una pequeña parte de la sociedad que sería la la burguesía ¿no? o la clase capitalista que, que bueno se queda no pues con el producto o la riqueza social que es eh, consecuencia del trabajo de todos los otros no mm. para nosotros ahí no o desde ahí parte vamos a decirlo así pues eh, o ese es no el punto de partida de, de lo que es nuestro planteamiento ¿no? a partir de ahí creemos que es eh, indispensable no constituir a la clase trabajadora en un sujeto político partiendo evidentemente pues de todas las subjetividades que generan las diferentes formas de opresión ¿no? que se dan dentro de la clase trabajadora ¿no? pues eh, podríamos hablar pues, de la presión que sufren las mujeres trabajadoras, de las diferentes problemáticas que a las que se enfrentan los jóvenes, de las opresiones que sufren, ¿no? pues los sectores migrantes. Nosotros, por ejemplo, eh, bueno, pues hemos eh Eh, constituido organizaciones de frentes ¿no? pues como gks que es la organización juvenil italia que es la organización de, de socialista de mujeres etcétera etcétera para ir trabajando en todos esos sectores eh, superando ¿no? pues eh, la concepción interclasista uh -huh. y eh, bueno utilizándolo ¿no? como provincia estratégica la unión de la clase trabajadora y la constitución de la clase trabajadora en sujeto político eh, tanto aquí en eucalría como a nivel internacional para realmente superar no pues el sistema capitalista que es el, lo que es la forma vamos a decir así de dominación eh, principal ¿no? que se da hoy en día pues eh, tanto aquí como a nivel mundial no mm. entonces eh, para nosotros la clase trabajadora aunque diferentes o pues, tendenciaencias reformistas pues traten de, de ocultarlo es eh, desde luego pues una eh, un sujeto político eh, muy vigente y desde luego pues el sujeto político en potencia no Eh, estamos en los minutos finales nos quedan 3 o 4 minutos Sander, pero eh, la situación de represión que históricamente caracterizó la realidad del País Vasco uh -huh. en sus distintas eh, provincias, empezando por los presos que, uh -huh. que bueno siempre fue un reclamo histórico, bueno primero contra uh -huh. la tortura, en fin, pero la distancia uh -huh a que estaban de sus familias, eh, uh -huh. el hecho de que estaban digamos distribuidos en distintos puntos del territorio español, sobre todo, eh, eh, como ese extremo de represión, pero después todo aquello de persecución, de mucha censura, de control de, de los medios sí. de prensa, de las manifestaciones, ¿eso ha cambiado en estos tiempos en forma paralela a esos cambios políticos hay como una suerte de más libertad para el desarrollo de la actividad política en Euskalerria? Eh, a ver, evidentemente no, les está dando de una forma distinta, pero vamos a decirlo así, las raíces del problema, ¿no? Que causaron uh -huh. pues eh, pues lo que tú has dicho, ¿no? Pues la existencia de un montón de presos etcétera siguen vigentes. De hecho todavía hay uh -huh. muchos presos políticos, ¿no? En las cárceles, tanto vascos como de otros lugares, de, siguen siendo demasiados y uh -huh. nosotros desde, bueno, seguimos reivindicando, ¿no? Pues la la liberación de todos ellos y la amnistía no la amnistía como eh, solución también ¿no? o como vamos a decirlo así eh, propuesta de superación de esas propias razones no que llevaron a, a todos esos militantes a la cárcel o a sufrir la represión ¿no? es verdad que bueno pues en las últimas décadas evidentemente tras la, la disolución de o, bueno tras el fin de la lucha armada pues la tensión vamos a decirlo así pues ha bajado ¿no? pero lo que es el, el estado como aparato represivo pues sigue vigente de hecho se está armando aún más no porque mm. eh, cada vez estamos viendo ¿no? pues no sé pues en eh, momentos eh, más críticos eh, más conflictivos podríamos dar eh, diferentes ejemplos pues yo que sé aunque hoy en Día, pues las detenciones a militantes políticos, pues no sean cuestión del día a día, pues por ejemplo eh, aquí en la comunidad autónoma vasca, en las tres provincias que conforman eh, Guipúzcoa, Árabe y Vizcaya, pues hay más erchañas, ¿no? O policías autonómicos de los que había, ¿no? En, en, pues décadas atrás, ¿no? Entonces bueno, es verdad que... Eh, todavía eh, las razones ¿no? que llevaron a la lucha a tantos militantes las décadas pasadas siguen vigentes es verdad que todavía eh, pues bueno pues nos ha constituido una fuerte una fuerza política lo suficientemente fuerte como para que todavía uno para que lleguemos a un momento ¿no? de, de tensión y de represión tan evidente pero es verdad que el estado no eh, pues en forma de aparato represivo pues con todos sus, sus policías sus cárceles sus eh, herramientas represivas pues sigue vigente y como no pues todavía sigue habiendo ¿no? presos política Eh, pues bueno, las cárceles del, del Estado español y del Estado francés. ¿no? Muy bien. Bueno, estamos llegando al mediodía aquí en Uruguay, en esta parte del sur del continente. Allá estás llegando a las 5 de, la de la tarde. Sí. Exactamente. En esa frase emblemática que tiene. Eh, pero queremos agradecerte, Ander. Te repito, como también te decía Ángeles, lo hemos recibido con mucha alegría la noticia de... ...de esa lucha que están desarrollando ustedes, de ese proceso... Eh, ...también transmitirla a jóvenes que están en, en nuestro país... este ...fortaleciendo luchas que tenemos que dar en este presente... ...sin olvidarse de, de la historia... ...y bueno, cuenta de, de futuros contactos que queremos seguir teniendo... ...con ustedes e intercambios... ...agradecerte este este primer contacto y que transmitas el saludos a tus compañeros... Muy bien, erran, muchas muchas gracias. La verdad que un placer ahora con vosotros y luego igual dejar una serie de notas, ¿no? para, para los oyentes que nos estén escuchando desde allí de Uruguay y que sepan o que quieran saber más un poco de, de, de, de lo que somos, ¿no? Sí. Pues pueden pueden poner en buscar en Google, ¿no? EHKS, eh, pueden buscarnos en las redes sociales, eh, tenemos también pues un documento estratégico que la gente puede leer. Si ponen Google nueva estrategia socialista EHKS les aparece. Eh, tenemos también un medio de comunicación de lo que es el movimiento socialista eh, que es un medio coordinado con el resto de organizaciones no pues eh, hermanas que tenemos en los países catalanes en galicia en el resto de los territorios del estado que se llama diario socialista que también podéis leer donde colgamos pues diferentes artículos de opinión y nada eh, pues eh, desde aquí desde eu cualesría pues hacer un llamamiento también allá a, a los compañeros y compañeras de uruguay a la organización eh, a la lucha mm. y, y nada pues que estamos aquí para, para lo que haga falta mm. A ver si estoy viendo bien el lo que dijiste diario socialista.net el Exactamente. Y acá lo estoy viendo con el titular <risa> Sánchez se gasta 1962 millones en tanques. <risa> obuses y munición con fondos del rescate autonómico muy bien, ahí estamos muy bien. y deciros, mira Hernán, ya que estamos en el tema pues que el 1 de mayo, el 1 de mayo hemos organizado una manifestación nosotros aquí en Bilbo contra el rearme ¿no? y la escalada bélica que estaba viendo aquí a nivel europeo y nada, pues que cualquiera que quiera saber un poco de nosotros, pues que no tiene más que ver ahí las fotos que, que subiremos o con las crónicas que puedan aparecer ahí. Muy, muy bien, bueno. muy bien estamos viendo muy interesante Desde ya quedamos a la orden para en eh, recibir material y comunicaciones que ustedes nos hagan eh, llegar Perfecto, los, los sumamos gracias lo lo. muchas saludos. gracias ander un un abrazo a vosotros, saludos a nosotros saludos compañeros hasta pronto chao, chao. hasta pronto